Nosotros vino por allá por el 2003 un grupo de vecinos de Gualeguaychú para decirnos que se habían enterado de la instalación de una pastera y de ahí empezó después todo el movimiento, nos fuimos sumando a las asambleas de la región a la lucha de Gualeguaychú. Sí. En realidad, eh, el, la, eh, las pasteras, las productoras de, de pasta de celulosa, que de eso se trata esta pastera, es en dentro de las, de las industrias la tercera en contaminación. Sí. El tema además es el tamaño de esta pastera que es enorme. Uh -huh. En lo que produce esta pastera sería eh, casi superior a, a lo que tenemos a, a todo lo que tenemos acá en Argentina en producción de papel y lo que consume para hacer esta producción también son cantidades siderales de agua, cantidades siderales de, de materia prima en cuanto al, al chip al la al eucalipto, el chip es, es una pequeña porción de maderita, se hace como pequeños eh, como los chip chiquití, como cuadraditos chiquitos de madera y que eso es lo que después eh, mediante procesos químicos se va transformando en pasta. Uh -huh. Todo ese proceso no solo eh, traía una, una contaminación enorme al río, porque sacan agua del río, por eso se instalan a la orilla del río, para el movimiento que necesitan en producción con químicos y demás, y las cantidades de agua, la sacan del río, hacen todo el proceso y la devuelven al río con los contaminantes, sino que para alimentar semejante monstruo, había que plantar eucaliptus, no solo en, en el Uruguay, sino que ya estaba comprometida toda la zona de la Argentina también. Claro, Silvia, eso... Silvia Matías te saluda, buenas tardes. Y me imagino que al decir que hay que plantar toda esta cantidad de árboles Significa poner, eh, no sé si árboles autóctonos o no Pero justamente forestar la zona, tanto de Uruguay como de Argentina eh, Con algo no no de ese lugar, algo que no produce bosque Sino que es simplemente para su comercialización Y también me quedé pensando en eh, la cantidad de agua que, que vos decías que se saca del río Para después devolverla a contaminar Y si se aumenta la producción, en este caso de bodnio de UPM, sería aún mayor la cantidad de agua que se extrae y la cantidad de agua que se libera. No nos vamos a meter quizás tanto en las cuestiones políticas, en las cuestiones de las, los acuerdos económicos entre un país y una privada, como lo tuvo que hacer Uruguay. Supongo que de ahí debe haber presiones. Pero sí te queríamos preguntar sobre eh, la cuestión ambiental. O sea, ¿qué qué, es, qué diferencias hay desde que se instaló Botnia hasta el día de hoy? Bueno, mira la, la primera diferencia que vemos nosotros que somos de acá y hemos vivido toda nuestra vida en la región es que, como bien dijiste vos, nosotros teníamos un paisaje muy particular particular paisajes de, de árboles autóctonos, teníamos palmeras, teníamos un paisaje absolutamente distinto al que tenemos ahora, porque las plantaciones empezaron mucho antes de que se empezara la pastera, los acuerdos estaban desde mucho antes, así que ahora, por ejemplo, desde Colón hasta Concordia, que es está mucho más al norte de nuestra ciudad, lo que vos ves a derecha e izquierda son plantaciones de eucaliptos exclusivamente, Y en algunas partes plantaciones de eucaliptos, en otras ya los han cortado, así que está el campo seco, porque ya han cortado la primera tanda, sacan eso y vuelven a plantar. El tema es que el eucalipto se alimenta también del agua subterránea, así que la tierra queda absolutamente seca. Después de dos o tres plantaciones de eucalipto, la tierra necesita tal vez un año de recuperación. Entonces acá tenemos... Lugares donde la tierra está seca, donde no vemos el verde que veíamos antes. Este panorama se refleja en el Uruguay, donde han corrido casi, eh, tenían campos enormes de plantaciones eh, agrícolas y eh, se han reemplazado todos por eucaliptos porque eh, este monstruo hay que alimentarlo con cantidades enormes de, de madera. Uh -huh. Eso es en primer lugar, o sea que nos ha eh, cambiado el paisaje Y el tema del agua subterránea, y además, eh, ha sido un cambio extraordinario. Pero además de Guadalhuaychú, que lo tiene exactamente enfrente a la pastera, y eh, están en fraiventos, tienen, cada vez que la pastera acciona la, las máquinas y larga el humo por la chimenea, es un olor a podrido, porque ese es como un olor a huevo así podrido, que invade absolutamente toda la ciudad han tenido que sacar gente totalmente descompuesta, tienen aumentado la cantidad de gente con enfermedades pulmonares, sobre todo los chicos que tienen dificultades, hay eh, ha habido un avance interesante que se ha estudiado de casos de, de cáncer, pero además, si a, yo le comentaba a una de tus compañeras, si vos vas a la noche y mirás las ciudades de lejos, tienen como si fuera arriba de toda la ciudad como si se armara como un techo de una especie de nube, parece como es como te podría decir como si fuera un manto así de una de una nube y en realidad es el humo que se condensa por la diferencia de temperatura y queda arriba de toda la ciudad uh -huh. a la noche. Eso funcionando en la pastera en en la mitad de la de, de la eh, a media máquina. Uh -huh. Y en relación Silvia a este este anuncio de aumento de producción, ¿cuál es eh, la medida o las medidas que están pensando desde las asambleas? Mira, en realidad nosotros eh, estuvimos el miércoles en Gualeguaychú, la asamblea ampliada que se hizo y la idea es volver a retomar las acciones, volver a retomar las acciones de a poco y recuperar, no sé si ustedes Eh, tuvieron la oportunidad de escuchar toda la, la, la lucha anterior, pero Gualeguaychú tenía lo que se llamaban las acciones secretas, o sea, se decidían en ámbitos absolutamente cerrados y se daban a conocer las acciones a pocos días de realizarse para que no hubiera nada que las, que las pudiera impedir, eran acciones más bien sorpresivas. O sea, ahora se va a hacer la primera movilización el, el domingo que viene a las 3 de la tarde Se reúne, eh, la propuesta es reunirse en Arroyo Verde, hacer una caravana de más de 500 autos en lo posible, o sea, la mayor cantidad de, de autos que se pueda. Se lo invitó al intendente de la ciudad porque tiene que dar la cara y tiene que estar presente en este lugar. Se va a elaborar un documento entre uno de los puntos que se le va a exigir al Uruguay es el no aumento de la producción de para esta pastera, el respeto en cuanto a la presentación de lo que la Haya exigió, que es eh, los eh, que se presenten los estudios de contaminación periódicamente como se tienen que presentar, a ver en qué grado está y en qué grado no, porque hasta ahora mm. uno solo se ha presentado de todos los que se pidieron, y eh, bueno, quedamos en que se iba a leer antes de salir la caravana, se va a leer esta este documento, Bien. arranca la caravana y la idea era cruzar el puente y entrar en la ciudad de traivento la cantidad de autos que se pudiera, hasta la casa de gobierno y entregar el documento. Han salido todos los medios, salió el intendente La fluff de de Fraiventos a decir que habían acordado con el gobierno nacional de no dejar pasar la caravana, solamente eh, cuatro personas. Una delegación del intendente y tres personas más, no más de cuatro, y el resto se va a tener que quedar eh, del otro lado, o por lo menos en el puente no, no vamos a poder por una cuestión de seguridad, sí. así que el resto se tendrá que volver, yo sí. eh, no sé cómo se va a implementar eso, o si se va a exigir que se permita el paso. Claro, eso Silvia... todavía no... Silvia, eh, una compañera, Florencia, del colectivo Tinta Verde, colectivo de periodismo socioambiental, justamente sobre Uruguay, te quiere hacer una consulta. Hola, Poli. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, está? bueno, acá este participando del programa nosotros queríamos preguntarte también, como conocemos que, que sos parte igual que nosotras de la Unión de Asambleas Ciudadanas, eh, ¿cómo está la articulación con la gente, con asambleas de Uruguay? Porque sabemos que incluso en algunos encuentros de la regional, de, de ahí del litoral, o incluso también en encuentros nacionales que hemos tenido de la UAC, participó gente de Uruguay. Si digamos, ante esta nueva situación y, y las nuevas decisiones de Del, del país hermano, digamos, si han podido ustedes tener contacto y si están pensando alguna acción conjunta también en este sentido. mira nosotros eh, en realidad tenemos un contacto bastante asiduo con la gente de Paisandú Nuestro, de acá de Paisandú. Y ha venido gente de Montevideo al foro de contra el fracking en Concordia, en mayo, y después vinieron a la litoral de ahora el 31 de agosto también algunos compañeros. Ayer nos escribieron... Y eh, ellos están con, convencidos en realidad de que esto es todo un movimiento político y que las idas y vueltas de los, de los dos gobiernos es solamente una, una cuestión de campaña y que va a ser ese tipo de ruido hasta que eh, bueno, hasta que consideran necesario y se va a pasar porque dicen que allá del otro lado es como que se le está dando hasta promoción, te diría, a esta posibilidad de corte de las de que la asamblea de gualeguaychú ha dicho que puede venir y que o sea está como manejado desde un, desde un costado que no cierra a nadie por ningún lado sí. eso nos escribieron eh, anoche en, un, en uno de los correos que ese es el parecer que ellos tienen sí. que esto es todo un acuerdo político y que en realidad no no hay conflicto planteado así como se pretende hacer creer esa es la es la opinión que nos La, la única que nos han dado y en este sentido por eso lo están mirando así desde desde este lado desde ese lado a ver qué pasa porque ellos están emprendiendo eh, luchas muy fuertes allá por la cuestión ambiental, sobre todo por la mega minería y porque se les va el traque como a nosotros y también está el tema de la pastera, pero lo están haciendo todo el movimiento ambiental a nivel nacional, con movimientos nacionales importantes entonces dicen que eh, eso es lo que ven y que van a esperar así como nosotros que esta es una moviliza, eh, una movilización digamos eh, tranquila para sí. ir viendo también cómo viene la cómo viene la cuestión ir elaborando sobre el paso a ver cómo cómo se van presentando sí, no sé los serio. acontecimientos